Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura Paruta. Abriendo el año les hablamos Prensa del Norera, Jason Maldonado. Y Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio de la Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Carabobo Estéreo, no, eso está peladísimo, ningún ¿no? Carabobo Estéreo. Radio Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. La meta Pero Radio Eléctrica 97.7 en Ciudad de y, primo, y Primogénita 106.9 o .1, disculpa, en la tierra de los poetas, Estado Sucre. Y también puedes oírnos por triple radionex.com, este radionex con 2 X al final. Visitar nuestro blog, libreríasónica.blogspot.com, escuchar allí los programas que ya hemos montado en el archivo de audio contactarnos por el email librería sónica arro gmail.com en facebook por librería sónica y en el twitter por arroba librería y a despertarse señores porque hoy le damos la bienvenida al año 2012 en librería sónica literatura para untar feliz año cómo la pasaste cómo tuvo la familia. rumba? muy bien muy bien bueno y familia. qué mejor manera de hacerlo escuchando a chris Dawtree quien se le lleva muy bien con el rock y con la balada dentro del mismo género, Dawtree participó en el popular concurso televisivo American Idol, ustedes evidentemente saben qué de qué programa les estoy hablando. El todo el Fue un favorito y sin embargo quedó en el cuarto lugar, pero sin duda, bueno, es un buen músico, un buen cantante. Nació el 26 de diciembre de 1979 en Estados Unidos de Norteamérica y bueno, nuestro saludo nuevamente a las tres personas que nos escuchan hoy primero de enero. Eh, librería Sónica, no, año 2012 No, seguramente mucho más que están ahorita Desprezándose, Cuatro, esperando el olor del café Que los cinco, levante seis, ¿Cuántos? No feliz, sé. Año, feliz, feliz año Feliz año todos, para todos Y esperemos ah, que mano, este año levantarlo pueden escuchar desde la, la cama es así ¿no? Y esperando que este año esté repleto de éxitos Y, y, que sea y de prosperidad para todos Y que sea un año de conciliación Así es, arrancamos con nuestras efemérides Semanales que arrancan en el 2011 Y terminan en el 2012 Porque va desde el 26 de diciembre Hasta hoy, primero de enero del año 2012 Bueno, y arrancando Comienza tenemos pues, que el 26 de diciembre Nacen en el año 1872 El escritor y político británico Premio Nobel de la Paz en el año 1933 Norman Angle En 1891 nace el escritor estadounidense Henry Miller En el año 1904 nace el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier En esta fecha también fallece en 1931 Melville Dewey bibliotecario estadounidense. A quien le debemos que todos podamos conseguir lo que estamos buscando en las bibliotecas. Así es. El 27 de diciembre. ¿Qué acontece? En 1897 se estrena el drama en cinco actos y en verso del poeta y dramaturgo francés Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Se estrena en el Teatro de la Poza en Martín. Así es. Y en esta fecha nacen en 1792, Pietro Soruti, poeta italiano. En 1896, Karl Zuckmeier, poeta, dramaturgo y guionista alemán suizo. Y poeta también, hay que decirlo, cantautor. En 1943 nace el 27 de diciembre, Joan Manuel Serrat. Fallece el 27 de diciembre del año 1915, el poeta español y folclorista Juan Menéndez Pidal. Y también fallece en 1938 el poeta ruso Ossit Madelstam. 28 de diciembre, no los vamos a hacer caer por inocentes. En esta fecha nace, en 1872, Pío Baroja. También nace en 1922 el señor Stan Lee, historiatista estadounidense, que seguramente lo conocen por aquellos dibujos animados como... O por el, el reality show que tuvo hace algunos años, donde buscaba el nuevo superhéroe de este siglo. Era un reality show donde la I gente see. se disfrazaba de superhéroe y Me era escuchaste. demasiado divertido. Pero bueno, Stan, bueno Lee. Stan Lee fue el historietista estadounidense co-creador de Los Cuatro Fantásticos, uh -huh. Spider-Man, Hulk, Iron Man, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y muchísimos otros personajes de Marvel Comics. ¿Quién muere? En el año 2004, la escritora estadounidense, premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 2003, son Sunsan Sontag. El 29 de diciembre nace, en 1889, el escritor ruso león Tolstoy. quien fallece no en 1924, Karl Spiteller, escritor suizo, premio Nobel de Literatura en el año 1919. Eh, dos años después, en 1926, eh, fallece... El escritor Rainer María Rill, que precisamente fallece en Suiza, estando en Suiza. El 30 de diciembre, en el año 1865, nace en Bombay, India, Joseph Roger Kipling, autor de El Libro de la Selva, entre otros libros, premio Nobel de Literatura en el año 1907. Te decir, no sería más bien, es una duda que tengo, no sería más bien premio Nobel, porque, claro, bueno, como la palabra es... Y el apellido es en inglés, tendemos a decirlo Nobel, ¿no? Pero si lo decimos en español sería más bien novel ¿no? Pues Palabra habría aguda, que ver porque la hemos terminada. escuchado en, la, en las dos maneras. Pero eh, sí debería ser Nobel. A lo mejor quizás, como es un nombre propio, el apellido, Eso pues bien. no se aplican las reglas de la ortografía castellana y Pudiera se mantiene ser. su su fonética original. Pudiera ser. Y fallece el 30 de diciembre eh, el dramaturgo alemán en 1995, ¿no? Heiner Müller. Su versión de Su obra La máquina Hamlet es una madre. La máquina. Corre. 31 de diciembre. Después de los abrazos del feliz año vamos a decir las efemérides hoy. Un día como hoy, pero en el año 1878 nace el dramaturgo cuentista y poeta uruguayo argentino Horacio Quiroga. Muere, fallece en 1936 el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. Y en el año 1980, el ensayista canadiense Marshall McLuhan. Pasamos hasta el día como hoy, con esto damos el cierre a nuestras efemérides semanales, el primero de enero de en 1919, nace Jerome eh, David Salinger, mejor conocido como J.D. Salinger, quien nació en Nueva York y es recordado, por supuesto, por la novela El Guardián entre el Centeno, que en inglés su título original es The Catcher in the Rye, y es una novela que se convirtió en un clásico de la literatura moderna estadounidense en 1919. 51. Y también eh, nace en 1927 Vicente Cano, poeta español. Pues sí. ¿Tenemos, ¿Tenemos libros? ¿Tenemos ¿Tenemos libros? La, terminamos la efemérides y vamos a abrir este año con los libros que nos llegan. Nos llegó recientemente, a cortesía de Editorial Planeta, el libro de Vivian Sleiman, Virgen a los 30. Así que pronto tendremos a a en nuestros estudios para que nos hable de su libro Virgen a los 30 y también nos llega por cortesía de Lesbia Quintero, Bitácoras Ignotas, bajo el sello editorial Memorias de Altagracia así que también tendremos Dios mediante y la agenda no se lo permita a Lesbia Quintero para que nos cuente de su trabajo, Bitácoras Ignotas Pues sí, así estamos y ahora terminando nuestras preguntas lecturas de las efemérides, comencemos con la lectura que corresponde al escritor homenajeado el día de hoy. Jason nos leerá Los Desterrados, un fragmento del cuento de Horacio Quiruga. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltabanles aún dos calles pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto, Surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia y esto fue un fragmento de Los Desterrados, un cuento de Horacio Quiroga acompañado por el Canto de los Pájaros, un tema compuesto e interpretado por Paul Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos por su incomparable ejecución del instrumento. También fue un luchador incansable por la paz y por ello recibió varias premiaciones. Casals nació en Cataluña el 29 de diciembre del año 1876. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario, nuestro primer corte publicitario del 2012 en librería sónica. Literatura para untar.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 Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always is With these eyes before Just what the truth i say anymore, I love... Y estamos de regreso a librería sónica... Literatura, parú. Es que provocaba quedarse escuchando. Claro, sabroso, okay. Todo un clásico de la Mónica Universal. Noche de Blanco Satén, a cargo de The Moody Blues. ¿Y eso por qué? Bueno, porque su pecladista, el señor Michael Pinder, nació el 27 de diciembre de 1941, es decir acaba de arribar a sus 70 años de vida y déjame decirte que hay una versión extraordinaria de Nights in White Satin que les recomiendo buscar y escuchar a cargo de el señor, el tenor griego Mario Frangoulis que versiona esta canción de una manera impecable y además de la extraordinaria versión hacia la mitad del tema sale en el escenario en vivo cantando con él, el líder vocal no recuerdo el nombre, de, de Moody Blues Así que es toda una experiencia este este tema para que lo disfruten. Maravilloso. Entrevista en Librería Sónica. Hoy queremos darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy. Abriendo el año vamos a entrevistar a Jason Maldonado, quien nos va a decir cuáles fueron sus lecturas favoritas durante el, el año que acaba de terminar. Bueno, pero es que la realidad no se trata que me vas a entrevistar o me van a entrevistar, ¿no? sino que hoy, como es costumbre y como ya tú bien dijiste, es ya una tradición que nosotros, bueno, el Linsabel y yo, hagamos nuestra nuestro resumen de lecturas del año anterior. Y hoy, primero de enero del 2012. Es, un buena, es una buena primero fecha. Primero de enero del 2012, perfecto, es el buen momento para para comenzar. Y justamente el año pasado yo comencé leyendo, y voy a tratar de ser lo más rápido posible, porque eh, pude superarme en dos libros con le... respecto ah, al año pasado. El ¿sí? año pasado fueron, eh, o ya antepasado. Fueron 40 libros, ahora fueron 42. Yo dejé un montón de libros por Claro, fechas. pero al momento de la grabación, hoy, eh, 21 de noviembre, son 42 libros. Tal vez ya para el final de año como tal puede que haya un par de libros más. Pero en todo caso, el hecho que uno lea tantos libros no quiere decir que uno sea un extraordinario lector. No, hay gente Nosotros que te, lee, te das el tiempo, hay gente que lee mucho más. Hay gente que lee mucho más, hay gente que lee mucho menos, pero sin duda esto no desmerita. Porque hay gente o sea, que lo degusta mucho. Eh, más lentamente. Con la lectura yo creo que pasa con muchos placeres de la vida. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene Así su espacio. Es. Y es, si lo disfrutas, es igual que leas 10 o que leas 100. Exactamente. Yo comencé con conversaciones con Woody Allen de Erickson Locks, un texto fantástico donde usted, si es fanático del cine y fanático de este autor de Woody Allen, mm -hmm. va a disfrutar mm -hmm. muchísimo. Después... Leí un clásico que casualmente está dentro de nuestras efemérides, El guardián entre centeno, de Salinger, un libro extraordinario, un clásico de la literatura universal, eh, el cual yo les recomiendo leer. Después vino deambulando hacia la lumbre de Mariana Libertad Suárez, quien estuvo aquí en el programa presentando su, su novela. Luego me fui con poesía, nunca puede faltar la poesía, la poesía reunida, de Sonia Chocrón. Excelente libro, una además que ella es una persona divina, fantástica y, y, y estuvo así con nosotros también. Y en que su poesía se puede ver plenamente cómo un poeta vive la poesía en su día a día y es capaz de transmitir y transferir esa cotidianidad uh -huh. a las la al espacio poético de su palabra en, en los poemas. Digo dos libros más y dices tú que leíste. Leí luego otros oh, eh, oh, libros. Sabina en carne viva. Es una especie de libro eh, biográfico, tal vez autobiográfico, de Joaquín Sabina. Bueno, un libro fantástico que a los que nos gusta la música de Sabina, bueno, vamos a disfrutar mucho después. El cuaderno rojo de Paul Auster un, un buen libro de narrativa también, como nos tiene acostumbrado este escritor estadounidense. Y otro clásico de nuestra literatura nacional, País Portátil, de el maestro Adriano González León. Pues yo voy a empezar por Adriano González León también y te voy a decir que leí León Viejo. León Viejo es un libro de cuentos editado para niños por Rayuela y que escribió Adriano González León. Eh, seguimos pues con las lecturas del programa de radio Gonzalo Jiménez Santomé Leímos Sentir la Sed Una novela muy interesante Sobre todo por la construcción de los personajes Dentro del contexto Cotidiano Y difícil De la actualidad venezolana Sin que por eso la novela raye En el panfleto sí. Sino que se mantiene dentro de ese espacio De ficción sabroso no Eh... Las obras completas de Juana de Ibarború me reencontraron abriendo el año, una autora que es una autora clásica de la literatura para niños. Vino soy el número 4, que también tú lo mencionaste. Hoy oh, iba a mencionar. Ah, bueno, pensé que lo habías dicho. Ótala <risa> y no. el pensamiento. Eh, soy el número 4, que es una novela para público juvenil que estuvo abriendo el año con una película también y que bueno, Eh, pasó la película Sin pena ni Gloria y el libro pues esperamos el resto de la saga que prometió el autor eh, Un libro que me gustó muchísimo y es un poco fuera de lo común dentro de un programa de literatura porque es un libro de texto escolar Es un libro de Editorial Larense escrito por Susana Benco que es el libro de Educación Artística para Séptimo Grado un libro precioso que cualquier persona, no necesariamente estudiante de bachillerato, usted en su casa, yo en la mía, podemos tener porque nos abre una perspectiva de una manera sencilla para entender el arte y disfrutarlo con otro punto de vista. Susana es excelente en ese sentido. Otro libro que me encantó. ¿Cuál será? Eh, son, voy a decir dos y te toca a ti. La advertencia de Ciudad Norton, de Carl Crispin. Además que por alguna razón de esas del destino, justo cuando terminé de leer el libro, mi computadora se le fue un clúster y me quedé sin computadora. Muy bonito. Muy bonito. Muy bello, recordaba a Carl todos los días. ¿Por qué no seguía el consejo? Y luego está eh, de nuestro compañero Sebastián de la Nuez, Rosalía, una novela donde retrata todo ese universo emocional, utópico, de las ilusiones de los jóvenes universitarios en esa época de Ñangar y cómo la vida les va cambiando a medida que crecen, pero el amor y esa ilusión de la fantasía por ese primer amor universitario queda siempre intacto. Así es. Me toca. Sí, señor. Bueno, me toca decir que leí luego, <coughs> perdón, eh, ya a mediados de febrero, estaba con Cine Club un libro que para todo aquel que se aprecia de cinéfilo es un buen libro y resultará de sumo interés, puesto que su autor, que se llama eh, David Gilmour, igual nombre, igual apellido que el guitarrista y cantante de Pink Floyd, no es el mismo, es un libro que mmm, tiene una gran cantidad de información sobre el séptimo arte y además un libro que entretiene muchísimo. Después está el libro Soy el número 4, como bien comentaste, un libro de, de sí, pudiera decirse de de ciencia ficción, de ficción, de, de, destinado al público joven. Después un libro maravilloso, conmovedor, que se llama Zula, el cual le recomiendo leer, de la premio Nobel o Nobel de Literatura Tony Morrison. Luego leímos e invitamos al programa a Liliana faciani La revancha del silencio. Y eh, un libro corto, pero que está muy bien narrado, muy bien escrito y que toca, bueno, muchas cosas de nuestra situación política actual. Luego, para darle el pase a Linzabel, eh, leí El legado de Mandela, un libro donde, bueno, están las eh, las eh, calamidades, perdón, eh, las victorias de ese líder mundial como lo es eh, Nelson Mandela. Ok, fíjate, bueno, eh... De esas relecturas con las que uno va abriendo el año, justo para una actividad que preparamos para la Embajada de Francia con La Rana Encantada y Prestilinarte, le leí Cinco Semanas en Globo de Julio Verne y lo disfruté muchísimo. Luego, en la misma feria, de, leímos un libro muy breve para bebés de Mónica Montañé y Zapito, eh, Tres libros de Luis Darío Bernal Pinilla, quien estuvo con nosotros en el programa comenzando el primer semestre del año. El colibrí y el árbol de los conciertos, una historia para niños muy bonita sobre la amistad entre un poeta y los colibríes que, que iban a su jardín. Y dos libros para adultos, Toda fascinación tiene su límite y El placer del desahogo de poesía. Luego un libro que nos encantó y que además nos encantó tener aquí a su autor porque fue una conversa muy sabrosa, Crónicas de San Bernardino, de Arturo Alma II Marte, Alma II, ¿no? sí, le, leí mal, Alma II Marte, Crónicas de San Bernardino, es sabrosa que uno le cuenta en su ciudad, es, es muy rico. Es Otra vez volvemos con Literatura para Niños y Camelia estuvo acá con la presentación del libro Ave Circo, de Gerald Spinoza, un libro con una estética retro donde a, el circo es la excusa para liberar la imaginación del autor ilustrador del mismo. Y para cerrar este espacio, En Rojo, de Gisela Cossack, lo leímos ambos, donde pues una vez más Gisela prueba la contundencia de su literatura. De su prosa. Bueno, vamos a hacer nuestro corte publicitario y al regresar vamos a seguir comentándoles a ustedes, amigos oyentes, eh, ratonados o no, sobre las lecturas que nosotros a bien tuvimos a hacer el año pasado para disfrute nuestro y la comunicación y la información de ustedes. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para Untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en...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 Y estamos de regreso escuchando a la banda Hero Smith y un tema rosado. como su nombre? como su nombre? Pink. Y a propósito de que Tom Hamilton el bajista fundador de la banda nació en varias fechas ¿no? para escoger el nacimiento un 31 de diciembre pero en el año 1951. Escuchemos un rato Pink. Seguimos con otra canción de Ventura. So the color of passion. Comes a day Es un tema sabroso y e iba a comentar que si te piensa que porque es primero de enero no vamos a obsequiar un libro pues está muy equivocado. Si vamos a obsequiar un libro, libro, vamos a obsequiar? Un poemario fantástico que se llama Poética Doméstica. ¿De quién? De Linzabel Noguera, además autografiado. poemario con el cual Linzabel Noguera ganó el premio de los inéditos en la en categoría Poesía, hace un par de años ya, ¿verdad? Sí. Hace un par de años, así que si usted se quiere ganar Poética Doméstica, autografiado por Linzabel Noguera, usted nos envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. Y el costo de mensaje es baratísimo. Un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y como dicen por ahí, mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Y bien, y continuamos con nuestro resumen de lecturas. Yo continúo ya a mediados de, de marzo me apliqué con La Advertencia del Ciudadano Norton, un libro que ya Linsabel comentó en el corte anterior, un libro de Carl Crispin, extraordinario libro, una lectura fantástica, eh, muy erudita, pero no por eso deja de ser agradable la lectura, así que les recomiendo leer La Advertencia del Ciudadano Norton. Además muy sabrosa, porque si hay alguna referencia de la cual tú pierdes el hilo, pues es riquísimo buscarla y enter y no solamente que tienes una un espacio adicional dentro de tu vida de lector, sino que te enriquece el texto que estás leyendo. Pero si no las tienes a mano, pues puedes seguir la lectura igualito. Por, por eso es el comentario. Luego, El Mundo de Germantes, el tercer tomo de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, literatura de la dura, de la buena, de la clásica, eh, a la cual siempre hay que volver. Luego, La Elegancia del Erizo, Libro fantástico, además tengo entendido que fue llevado al cine, yo no he visto esa película, pero el libro es fantástico, de la escritora eh, francesa Muriel barbery Luego, Leviatán, en la onda de la lectura de Paul Auster, un libro igualmente que se caracteriza por mm, la buena narrativa de este escritor. Esto comienza con con el FBI buscando un número telefónico en el, bol en el bolsillo de un oxizo de una persona que, que estalló en múltiples pedazos. Eh, bueno, puesto que manipulaba una bomba y por ahí comienza toda la historia del Leviatán. Luego eh, leí eh, Cuentos número 4, obras, com eh, obras completas de Enrique Anderson imbert un escritor mm, argentino, cuentista fantástico. Realmente estos cuentos están muy bien escritos y por supuesto eh, vaya mi recomendación. También leí El viaje al poder de la mente, ya esto es un libro fuera del ámbito de la literatura, más bien es un libro de divulgación y es un libro fantástico donde uno aprende, bueno, de muchas cosas, ¿no? Eh, del poder de la mente, sobre todo, eh, algunos experimentos científicos y ese tipo de, de cosas para aquellos que estén interesados, es un, un buen libro. Y antes de darte la palabra, un libro que disfruté mucho, que me reí muchísimo, muchísimo, muchísimo, y les recomiendo, el libro Maldito Karma. Un libro escrito por el escritor, valga la redundancia, el escritor alemán David Zaffier, donde, bueno, el maldito karma tiene que ver con un personaje, una mujer que trabaja, es una periodista, tiene un programa de televisión exclusivo en Alemania y de una manera muy extraña muere, no les voy a decir cómo muere, y ella comienza a reencarnar en diversas formas para, bueno, li liberar esa, esa esos sentimientos de culpa ¿no? que fue acumulando durante su vida. Eh, un libro que van a disfrutar de punta a punta y se van a divertir. Maldito Karma, de David Zafiara. ¿Qué más leíste? Bueno, para empezar, igual como tú terminaste, que tiene que ver un poco con el karma, pero también tiene que ver mucho con el pensamiento positivo, eh, de Dada Lama, uh -huh. leí El Camino a la Felicidad. Muy bien. Eh, de verdad que es muy sabroso leer este libro, porque... Te das cuenta que la felicidad que todo el mundo persigue con tanto ahínco no es sino el cúmulo de los pequeños momentos de alegría que tenemos durante el día y que van neutralizando a cualquier disgusto que tú tengas. Mm. Y no quedarte enganchado en eso. Hay tráfico, toca no toques corneta, diviértete, inventa qué puedes hacer en tu carro en el tráfico, hasta leer. Eh, ¿Qué más? Eh, un paso al infinito, que estuvo aquí eh, Carlos José Carlos León, José León. Y fue muy, una lectura interesante de la cual nos quedamos a la espera del resto de los libros que complementan la saga. Una lectura que recomiendo muchísimo porque es divertida, es fresca, es además un juego con el sentido del humor y la inteligencia, que es Las peripecias inéditas de Teófilos Jones de Fedosi Santaella. De Fedosi también me tocó leer con mucho gusto Miguel Luna contra los extraterrestres y pasapuertas. Uh -huh. Pues tuve que hacer un paseo por todas sus obras editada para una entrevista que hicimos abriendo el año para Homo Sapiens Literatus. Eh, retomé una lectura que había hecho el año pasado con muchísimo más profundidad. Miguel Otero Silva estaba en esa nota de humores bien, y leí Las Celestiales. Eh, y luego pasamos a lo que tiene que ver con... Eh, musical, ¿no? Sí, muy bien <risa> Nadie dijo que apagaran los celulares antes de entrar sí, sí, Charlie García, muy bien eh, Y luego leí empezamos a con la poesía Estuvo aquí Carmen Verde, de quien leímos Mieles Un poemario extraordinario, muy sensible y femenino Y Leonardo González Alcalá, quien nos presentó El País de los Muertos si ustedes no han leído algo de Leonardo González Alcalá, búsquenlo, porque es uno de los poetas jóvenes que se perfila con mayor profundidad y peso en el futuro de la literatura venezolana. Así es. Luego yo continué con Sumario de Federico Vegas, eh, un libro bueno, de más de 700 páginas, y si usted quiere indagar sobre, conocer otras perspectivas sobre el único magnicidio de la historia eh, contemporánea venezolana, en este caso de Carlos Delgado Chalbó, se puede acercar perfectamente a su Mario. Luego, en esa onda de Paul Auster, como se habrán dado cuenta, leí La invención de la soledad. Por supuesto, nunca va a defraudar la lectura de los libros de Paul Auster. Luego, una novela con la cual estoy muy vinculado, una hermosa novela que les recomiendo leer, el eh, Largo Aicú para un viaje, de Susana Calchina Nagai, editado por Finción Breve Libro, eh, una novela que tiene romance, que tiene historia, pero realmente es un libro sumamente conmovedor y yo eh, se los recomiendo leer. Largo hay cupar un viaje de Susana Calchina y luego siguiendo con la poesía, por supuesto, nunca puede faltar en las lecturas, la antología poética de Ramón Palomares. Yo no lo había leído, lo descubrí, por supuesto, tenía las referencias, mas no lo había leído y es un libro extraordinario, era un poeta extraordinario cargado de emociones, de de ternura eh, de imaginario y de punta a punta todo lo que leí me pareció fantástico luego la lectura del regalo de Pandora de nuestro amigo Héctor Torres eh, evidentemente Héctor cada vez eh, se perfila y pule más su pluma y el regalo de Pandora es, mu es muestra de ello luego vino Indignación de Philip Roth este escritor eh, también estadounidense y eterno candidato al premio Nobel o premio Nobel de literatura. Ya te has mencionado en rojo de Gisela Cossack-Robero, también extraordinario libro. Crónicas de San, eh, desde San Bernardino de Arturo Almandós Marte. También leí un gran clásico siempre pendiente y desde que lo leí, desde que arranqué y hasta que terminé no pude soltarlo y es Moby Dick Fabuloso. de Herman Melville. Eh, realmente es un libro que es de todo. O sea, tú en ese libro lees aventura, eh, es una enciclopedia eh, animal, la, si se quiere. La introducción es una maravilla. Sí, incluso hay una parte donde hay una descripción del zodíaco, es decir, desde Aries, que es el primer signo del zodíaco, según entiendo, hasta Pisces, eh, de cada uno de esos signos, fantástico, pues, una lectura fenomenal, Moby Dick. Luego, ya habías mencionado las peripecias inéditas de Teófilos Jones, de Fedosi y Santaella, bueno, donde por supuesto... El humor es ese elemento eh, principal dentro de otras cosas que maneja la perfección fedosi es un libro que te divierte de principio a fin. Luego está la lectura que hiciera de el Silen eh, perdón, Silencio en el convento del escritor puertorriqueño Luis Saldaña, muy bien escrito, eh, hay dos tiempos en la novela, eh, el tiempo presente por supuesto, bueno, eh, siglo, siglo XX, finales del siglo XX y también se traslada hacia el siglo 18 no para eh, empalmar las historias que se van dando entre un tiempo y el otro una muy buena novela eh, novela editada por ficción breve y antes de ir al corte publicitario yo para cerrar este corte valga la redundancia nuevamente adn fatal de eh, jo miguel vázquez josé miguel vázquez una novela que no tiene nada que envidiarle, como dijimos aquí en el programa el año pasado, a los libros que escribió el señor Dan Brown. De así verdad, de sencillo. De no verdad, es nada. increíble. No la puedes soltar después que empiezas. No la puedes. Lo único que yo le critiqué, eh, en el buen sentido, es que tal vez el final me parece un poco flojo, pero bueno, esas cosas suceden. Pero para hacer un primer trabajo es, es fantástico. Está muy bien escrito. Y está y muy bien de, sustentado. Sí, y de principio a fin, una tensión que no te suelta. O sea, no tiene nada que envidiarle como dije hace unos minutos, a Dan Brown. Así que les recomiendo leer ADN Fatal. Y con ADN Fatal vamos a hacer un corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para un tanto. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR Tobacco Road ¡Oh! Y estamos de regreso a Librería Sónica Literatura ding ding ding ding tema es este tan maravilloso que transmiten? es un temazo, eso es para todos aquellos que lo, lo recuerdan y lo, lo no lo conocen. Tuvaco Road, a cargo el señor Edgar Winter, quien nació el 28 de diciembre de 1947. Winter, así como su hermano, se aplica al blues, se aplica al jazz, se aplica al rock, el vocalista, el saxofonista y también al take -life. Además, el Eh, de gran éxito en la década de los años 70 con su banda de Edgar Winter Group así como hizo lo propio su hermano Johnny Winter esto es un temazo ah, Tobacco no sé. Raw además hay que poner música para levantarnos con ánimo este este 2012 primero de enero Elizabeth. imagínate cuánto ¿Sí? nos están despertando en este momento cuánto nos están acostando Bueno, muchos estarán acostando por también, aunque a esta hora. Por eso te digo. Hora, pero bueno, siempre con un cafecito por en delante, En cambio nosotros aquí té. trabajando, ¿viste? No, pero sabroso, sabroso, porque hablando de lo que a uno le gusta, que es leer. Leer, y bueno, el año pasado, cerrando el año, estuvimos con nosotros en el programa Gustavo Tobal Arroyo, quien trajo su poemario Piel Negada, un poemario que tiene una particularidad, un prólogo donde cuentas la anécdota de... De cómo es, surgió ese libro y dicho a este libro pues vamos a escuchar nuestra recomendación bloguera los blogs de librería sónica queremos hacerle honor a esas secciones que nosotros a través de, de estos años hemos traído acá incorporamos el librazo, Incorporamos la sección de literatura infantil juvenil y también habíamos incorporado los blogs en librería sónica. Y en esta ocasión, este primero de enero del año 2012, queremos recomendarle una vez más el blog solfayarabescos.blogspot.com de la poeta venezolana Ofir Alviares. De allí, Linzabel nos va a regalar la lectura del poema Presagios. El balcón El anuncio de la boca amada Me visto Camino hacia el mar Olvido lo primario Cojo calle La calle es lo que enseña Ojos verdes Ojos bonitos Las imitaciones no son buenas Estreno zapatos Estreno zapatos y una mini Mera mami Golondrinas y calle Calle y destino Destino y sueños Es hora de ser seria de guardar con postura, insisto, derrocho, me encuentro, me asusto. No me gustan los sapos, las medias largas, las uñas cortas. You dry me nuts, I don't know what to do with your mouth. Siéntate en las rodillas, acurrúcate en la espalda, muerde la nuca. Acompáñame, suelta el grillete, suelta. Camino desnuda. Me corto el pelo, grito, me fatigo, que me oigan, que se bañen en mí, que se sequen sin mí. El agua de la mar seca, la sal cura, la sal oreja, la sal es vida y muerte y me estoy seca. Chorreo miel, no mar seca, la sal cura, la sal oreja. Como dátiles tomo vino de napa, abro los ojos, propiedad conmutativa, propiedad provocativa. Adulto de 41 se divierte, ahorco a la niña, la encierro en el closet, la interno lejos, la visito una vez al mes, la mancha es roja, besa la frente, besa los párpados para que olvide, para que borre, toca pezones, quémame folios, quémame versos, juega con lo que queda de mis manos, la caja de besos, la cabeza que guindo en la nevera, los cinco sentidos, el vacío del salto. Y si quieres seguir leyendo presagios, entra ya a solfayarabescos.blogspot.com de la poeta venezolana Ofir Alviares. Y la lectura que nos regaló Linzabel estuvo acompañado, o acompañada en todo caso musicalmente, por la suite número uno para chelo de Johann Sebastian Bach, interpretado por Paul Casals, considerado, como ya dijimos en los cortes anteriores, uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos por su incomparable ejecución del instrumento, y también fue un gran luchador incansable por la paz. Y antes que terminemos este cuarto corte uh -huh. del programa, pues llegó el momento de hablar un poco de las cosas para chamos. De las cosas para chamos, y además de agradecer y felicitar a nuestro anunciante, y esto sí es publicidad, eh, la Sopa de Letras, porque nos acompañó en el último, o en el segundo semestre de, del año pasado, en, en cuanto a su patrocinio, y bueno, esperemos que continúen con nosotros en los meses venideros. ¿Dónde está la Sopa de Letras? La Sopa de Letras está en la Hacienda La Trinidad, en sorocaima en el secadero número 6. Y si usted quiere saber mucho más de ellos, puede seguirlos por el Twitter, arroba lasopadeletras.com. Y hoy precisamente en nuestra sección de literatura infantil y juvenil patrocinada por La Sopa de Letras, vamos a hablar un poco de las lecturas que se presentaron el año pasado. Un, y queríamos recomendarles especialmente que este año busquen y compartan con sus niños los libros de Lain Serres. Alain Serres estuvo visitándonos en Venezuela el año pasado y presentó algunos de los de los libros de su catálogo editorial que en español están editados por otras editoriales que no es La Rue Monde, que es su editorial de origen. En Mercado Venezolano se consiguen Yo Seré 3.000 Millones de Niños editado por Edel Vives Yo Seré Los Ojos de la Tierra también editado por Edel Vives y se consigue Yo Seré Tengo Derecho a Ser Niño, editado por Brum. Eh, estos tres libros de la Encerre son libros donde además del, del espacio del texto para compartir, se genera un espacio de recreación y reflexión para conversar con nuestros hijos acerca de Nuestra posición como individuos dentro de la sociedad a la cual pertenecemos y que con nuestro esfuerzo propio construimos. Luego estos libros tienen una maravilla, una propiedad maravillosa que es el aspecto estético. La parte plástica del libro está muy bien cuidada desde la ilustración, la diagramación, el montaje del texto junto con el, la ilustración y todos los ilustradores son adecuados excepcionales. Les repito el nombre del autor, Alain Serres yo seré tres mil millones de niños yo seré los ojos de la tierra y tengo derecho a ser niño ¿Qué hay para chamos en librería Sónica? Es una presentación publicitaria de sopa de, La Sopa de Letras. Libros para especial... Ay no, vamos a ver eso lo editamos Repítelo, ya va. Ay, se me, me, me olvidó el eslogan Sí, bueno, dale para que lo des esto Y con esto damos eh, el cierre a nuestra sección de literatura infantil juvenil por cortesía de la librería La Sopa de Letras, que además tiene un gran librero uh, al servicio de todos ustedes, el gran poeta. ...Javier Marichal. Sí, la librería Sopa de Letras es mucho más que libros... ...ahí usted encontrará no solamente una atención personalizada... ...sino arte, actividades para toda la familia... ...actividades literarias... ...y lo que acaba de decir Jason... ...el reencuentro con uno de los mejores libreros de Caracas... ...Javier Marichal. Así es, Librería tón? Sopa de Letras en la Hacienda La Trinidad... ...Sorocaima, secadero número 6. Y nos quedan dos minutos para terminar... ...nuestro primer programa del año acostumbrada eh, nuestro acostumbrado resumen de lecturas y bueno voy a tratar de cumplir diciendo todo lo que a bien tuve por leer en este año que ya culminó luego seguí con los diarios de Sanddor may desde 1984 a 1989 una lectura eh, conmovedora puesto que allí sanddor may ya avisaba aquello que se iba a convertir en su suicidio. Luego vino un libro fantástico, fantástico, que les recomiendo leer. Está editado por Monte Ávila, de Iliana Gómez. Verbesí, alto, no respire. Estupendo libro. Fantástico. Sí, luego, Cadáver Exquisito, de Norberto José olivar una novela que estuvo dentro de las finalistas del premio de novela Rómulo Gallegos. Luego, El miedo en el espejo, de Juan Villoro, una crónica de ese terrible momento que vivieron tanto él como otras personas ligadas al mundo de la literatura en Chile, Corrector de estilo de Milton Quero Arévalo, un libro fantástico. Yo diría que entre este y el libro de Eliana Gómez Berbeci Alto no respire, puedo decir que está dentro de mis favoritos junto al de Norberto José Olivar de los leídos el año pasado, Blue Label de Eduardo Sánchez Rugeles, una novela muy bien escrita. Premio de, la, eh, premio de Iberoamericano de Literatura, Arturo Usla Pietre, 2010. Y en esa onda de literatura para jóvenes también está de Juan Carlos Méndez Guedes, El Libro de Esther, una redición de una novela chévere para chamos, que además sientes y agradeces la influencia de Salinger con El Guarnadín en el Centero y de Masiani con Piedra de Mar. Así es. Y yo cierro diciendo, mis lecturas finales fueron París, de Marco Giral Torrente, Piel negada, el poemario de eh, Gustavo Tobar Arroyo, y, tengo que decirlo, el juguete rabioso de eh, Roberto Ard, una recomendación del propio premio eh, rómulo Gallegos, el maestro Ricardo es Pilia, bien. y el cierre, Yo lo vi llorar en mi boca, de Joaquín Ortega, y La muerte de Iván Illich, de León Tolstoy. Ya no digo más, digo pues, usted Pues entonces, para cerrar, yo voy a cerrar con eh, algunos libros que este año se editaron para niños y que nos rellenaron de regocijo de Ediciones ecaré Un Abuelo Sí. Un libro fabuloso sobre una relación fraternal, tierna, absolutamente conmovedora entre un abuelo y su nieto. De La Barca de la Luna, una filial de Plaico Editores, tenemos eh, Sueño Sin Soñador y El Hilito. La Barca de la Luna es la línea de poesía que abrió Plaico Editores en nuestro país. Editemos hizo Arte y Punto, un libro para enseñar a los más chiquiticos los conceptos básicos del arte que funciona maravillosamente para que entiendan todos estos pequeños detalles que hacen una obra de arte o que conforman el trabajo del artista. Y además de esto, quería cerrar con una línea que, que leímos los dos. ¿Cuál será? La Saga de los Confines de Liliana Bodoc. Ah, muy bien. Que si no la ha leído, se la recomendamos. Así es. Y bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, no sin antes recordarles que estamos obsequiando por cortesía de su propia autora, Linsabel Noguera, Poética Doméstica, poemario con el cual Linsabel ganó eh, el premio de los inéditos Mención Poesía eh, hace un par de años ya. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456-3456 el costo de mensaje es un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Nos despedimos con la frase del día. Las críticas son cartas al público que ningún autor tiene que abrir ni leer. Reiner María Rilke. En la dirección general. Jaime Nestares. En la gerencia de producción. Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado. Y Linzabel Nogueira. Y hoy nos despedimos con un tema fabuloso de la policía. Pues, <risa> claro, The Police. The police. Eh, Andy Summers, eh, su guitarrista, cumplió 69 años de vida el día 31 de diciembre ayer. Ajá, nació en Pulteney Freight, Lancashire, Inglaterra, y es el guitarrista de esta banda, "So Lonely" de The Police. Chau. ser representó. Librería Sónica. el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.